bien y eh, estábamos escuchando reírme más de leo de leo garcía y esta musiquita que estábamos escuchando recién eh, indica que estamos entrando en la segunda columna en la segunda columna del programa eh, una columna muy especial porque vamos a pensar un poco eh, el cine el cine documental que el cine documental es de por sí algo muy singular porque uno no termina de entender si es una forma de hacer cine, si es un género, es decir, es lo mismo decir un policial que decir un documental. Hay gente incluso que te dice, no, no no vi una película, me vi un documental, como si el documental no fuera una película. Así que tenemos, digo, mucho para para explorar y lo bueno es que tenemos a una verdadera especialista en en esto del cine documental. Estoy hablando de Azul Eisenberg, ella es realizadora y es docente eh, y bueno, te doy la bienvenida a su eh, si me estás escuchando bien a esta constelación disfuncional que es opio en las nubes. Hola, gusto, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? Perfecto, sí, genial, te escucho muy bien. Disculpa que habíamos pautado una hora, pero entre problemas técnicos y demás nos atrasamos, así que mil disculpas y gracias por, por, por estar ahí. Eh No hay problema. Bueno, ¿qué nos preparaste para comenzar hoy tu columna? Bueno, eh, para comenzar podemos partir un poco de esta cuestión que decías recién, ¿no? Por un lado, la rareza de estar en la radio hablando de cine documental, entendiendo que no abundan eh, columnas o programas al respecto, y lo que acabas de señalar, es muy preciso, muchas personas comúnmente... Eh, suponen que el documental es algo diferenciado de una película, ¿no? que, que, que sería eh, a veces, como bien decís, un género por sí mismo, o eh, en otros momentos directamente algo que, que, que corre por un carril paralelo al cine, digamos. Eh, a mí me gusta pensar en lo documental como un gesto, Eh, y voy a tratar de, de desarrollar eso a lo largo de no solo de este programa, sino de la columna que tan amablemente me has invitado a armar una vez por mes. Eh, pero hoy puedo empezar diciendo que hace ya muchas décadas que en realidad en el mundo del cine, a nivel el mundial, eh, cineastas y personas que trabajan en cine, programadores eh, y demás personas que se ocupan de las películas se han propuesto achicar la brecha entre la ficción y documental eh, de hecho de quien vamos a hablar más adelante, Shantal Ackerman eh, ha hecho incluso eh, escándalos al interior de festivales que todavía eh, en Europa eh, hacen esa diferenciación al momento de programar o de premiar a las películas eh, vamos a tratar de, de dar algunas explicaciones de por qué esto es así por qué no hay tal distinción ¿no? porque el documental no debería entenderse como un género eh, tratando de derribar algunos mitos sí me encanta me encanta esto porque hoy por ejemplo mencionaba en la introducción a Krakauer que Krakauer piensa que eh, el cine tiene como un doble como un doble nacimiento. Y que hay algo en la propia materialidad del cine que lo hace siempre oscilar entre entre dos polos. Porque, por un lado, decimos, bueno, los hermanos Lumière eh, estaban ahí filmando simplemente a los obreros saliendo de la fábrica o a, eh, el tren llegando a la estación. Entonces, uno dice, bueno, están simplemente filmando la vida cotidiana, están simplemente mirando algo, están simplemente registrando algo. Cracau eh, lo contrapone con eh, el cine de Lumière, ¿no? Que eh, <risa> perdón, eh, con, con el cine de Méliès, que Méliès es el famoso, ¿no? que hizo el viaje el viaje a, a la luna, estamos todavía en la época del cine mudo, que contaba justamente fantasías, a, aventuras, historias, ¿no? ficciones. Pero Cracker dice, "Guarda", igual, porque no es que uno hace documental y el otro hace ficción, porque esa salida de los obreros de la fábrica, ese tren simplemente llegando a la estación, no solo Está, no solo es el registro de algo Sino que ya me está contando algo también Hay ahí una historia Hay ahí algo de uh -huh. ficción Por mantenernos en esta en esta posición esquemática uh -huh. Sí, exactamente Incluso podríamos hablar horas de Solamente de la, los obreros Saliendo de la fábrica Que es una película que continúa Generando controversias En sentido que no, no, no Lo que vemos no es lo que lo que creemos, ¿no? Digamos. Eh, para, para tomar un poco de ahí, eh, puedo empezar diciendo que eh, la idea de documental está montada arriba de dos grandes mitos, seguramente de más, pero hay dos que me parecen los centrales, ¿no? la idea de un eh, cineasta que viaja por el mundo y nos trae imágenes de lugares exóticos o de acontecimientos asombrosos, y por otro lado, y en consonancia con esto, la idea de que el cine es una ventana abierta al mundo, como si eh, la cámara fuese una entidad objetiva, una entidad neutral que presencia los acontecimientos, como si la cámara no irrumpiera en los espacios en los que filma, y no condicionara de una u otra manera a los sujetos ¿no? que se ponen delante de ella. Entonces, el documental se asienta en esos dos grandes mitos y entre la década del 20 y los años 30 empieza lo que se llamaría su institucionalización como tal empiezan lo que se llamaban los newsreels lo que hoy conocemos como noticieros no y eh, digamos eh, de alguna manera los gobiernos de los países centrales empiezan a darse cuenta que documentar, por, por decirlo así la realidad eh, puede ser un instrumento momento de propaganda de disuasión de este pedagogías también eh, y también en aquellos años el documental está muy vinculado a la ciencia a la antropología eh, ahí también surge Otro gran problema, eh, que es esta idea de, de la objetividad que finalmente nuclea todo, ¿no? La idea de que el cineasta tiene el rol de un científico eh, y que con, el, con, con con la posibilidad de grabar, por ejemplo, una voz en off, eh, el cineasta nos eh, presenta ese mundo que nos es ajeno, que nos trae de otra parte, ¿no? Eh, y de alguna manera él es eh, la voz experta, si se quiere, ¿no? Condicionando las imágenes a eh, una ideología, a un contexto, eh, y a la conveniencia científica ¿no? de quien busca, antes que trazar vínculos con las personas que filma, afirmarse... ¿no? Eh, afirmar sus teorías, de alguna manera. Claro, afirmar eh, sus tesis previas, ¿no? Para hacer un pequeño resumen hasta que lleguemos un poco hasta hasta nuestro tema de hoy, que son los diarios y los autorretratos que surgen con más vehemencia después de la década del 60, sí puedo eh, adelantar que hay algo eh, a lo largo de la historia del cine, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que está directamente en relación con las nuevas posibilidades, que esa forma eh, arcaica del documental eh, va, este eh, digamos, de, de aquellos cineastas que se van despegando de esa forma arcaica del documental, ¿sí?, Eh, de alguna manera, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, empiezan a aparecer estas posibilidades de sacar la cámara a las calles. Eh, siempre me gusta aclarar que no, no han inventado nada, pero sí son grandes momentos de renovación. Eh, inspirados también por, eh, por ejemplo, cineastas como Siga Berthold, o incluso por los surrealistas en Francia, que ya utilizaban ciertas técnicas que tenían que ver con eh, utilizar la imagen en un sentido eh, contrario a la idea de contar una historia, precisamente. Eh, de hecho, si nos... Eh, basamos en la tradición de los Lumière, si bien hay un desarrollo un pequeño desarrollo argumental al interior de sus películas, eh, no está eh, no es tanto esa voluntad narrativa, sino como bien vos decías al inicio del programa, es una suerte de asombro frente al mundo, ¿no? Como si bastara a ver eh, que en el cine las hojas se mueven. Eh, y no necesitásemos de una historia, de una justificación, de un relato que se asemeja más a la literatura o al teatro para poder fascinarnos con esas imágenes que se mueven. Eh, bueno, lo que decía es que eh, luego de la Segunda Guerra Mundial durante la década del 50, del 60 emergen eh, diferentes eh, cineastas y diferentes obras también colectivos de cineastas vinculados también al momento político las revueltas de mayo del 68 las protestas antibélicas contra la guerra de Vietnam en donde hay cierta urgencia por llevar las cámaras a la calle y sobre todo con romper con esa pretensión de objetividad que se daba un cine eh, más eh, arcaico no si se quiere incluso con la noción de transparencia fundada por el modelo de hollywood no eh, para decir para explicarlo brevemente esta idea de que los espectadores eh, somos unos incrédulos que hacemos un pacto con la película y de alguna manera no no, no, no vemos la evidencia de su manufactura de cómo fue producido ese artificio, no Entonces, en esa época, eh, eh, al calor de, de, de diferentes protestas y situaciones eh, sociales ¿no? que de alguna manera están abogando por, por, por romper con, con el mundo capitalista, eh, aparecen también eh, toda clase de bueno, avances tecnológicos que permiten eh, que de pronto el cine adquiera o incluya la subjetividad del cineasta. ¿no? si se quiere, la posibilidad de una cámara en mano mucho más ligera, la posibilidad de eh, diferentes artefactos para grabar sonido directo y para sincronizarlo, empiezan a, eh, si se quiere, permitir esa inclusión del cineasta y también de otros en su equipo eh, de, de forma más manifiesta al interior de las películas. Se puede decir eh, que son películas que ensayan, con el cine, lo no que van a probar una hipótesis o a producir imágenes que sostengan sus teorías previas frente al mundo, sino que es el principio de lo que algunos han llamado el cine de ensayo. Eh, hay cantidad de nombres, uno, uno de los grandes nombres po podría ser Chris Marker, eh, pero también más tarde, ¿por qué no Godard?, eh, por lo menos en, en Europa, eh, incluso tomando tradiciones que ya venían de Joris Evans eh, y demás. Eh, entonces, de alguna manera, todas estas tradiciones, eh, Eh, avances tecnológicos permiten una inclusión de la subjetividad en los cineastas. Eh, también recordemos que eh, a finales de los años 50, du durante la década del 60, la aparición de las cámaras Super 8 u 8 milímetros eh, permiten filmar eh, la vida cotidiana sin la pretensión necesaria de hacer una película, no registrar eh, la vida familiar, por así decirlo, eh, para producir imágenes de uso privado. Eh, es en esta época durante los años 60 sobre todo, que surgen lo que podemos llamar eh, algunos de los primeros cine diaristas, si se quiere, donde eh, la película se va a volcar, Eh, manifiestamente hacia y desde la subjetividad del cineasta. Eh, el primero que tendríamos que nombrar, entonces, no porque es porque lo haya inventado de nuevo, pero sí porque, digamos, es una personalidad eh, y una referencia, es Jonas Mekas. Jonas Mekas fue un lituano que eh, en su juventud vive la Segunda Guerra Mundial, atraviesa durante casi una década diferentes campos de trabajo, eh, barracas, viviendo bueno altas situaciones de hambre, de pobreza, de, de desolación y eh, de pérdida de sus seres queridos, y él de alguna manera ya en aquel entonces empieza a escribir diarios, eh, porque la escritura es lo que más tiene a mano. Eh, sus diarios que están nucleados en eh, una hermosa edición de Caja Negra que se llama Ningún Lugar a Donde Ir, eh, los pueden leer, pero digamos la gran renovación que él hace eh, en materia de, de cine es que él es, este, se exilia a Nueva York, llega eh, como un lituano sin dinero, sin conocer el idioma, sin conocer a nadie, con su hermano, Y también hay una pequeña comunidad lituana que llega, eh, de la cual él está más o menos cerca y que aparece en sus películas. Con el primer salario que consigue, trabajando en una fábrica eh, no sé de qué, eh, se compra una cámara Bolex de 16 milímetros y empieza a filmar. Y rápidamente entiende que eh, filmar para él, como extranjero, en un país desconocido, eh, habiendo vivido el trauma de la guerra, se trata de encontrar un nuevo espacio-tiempo, si se quiere, para habitar. No no se trata tanto de hablar de sí mismo, de confesarse frente a la cámara, sino de encontrar que puede hablar a través del cine, que puede vivir a través del cine. Entonces lo filma todo, filma las calles de Nueva York, filma a uh su familia, filma a los lituanos, filma a toda una serie de amigos, entre los cuales van a estar el enorme cineasta Stan Brackage, van a estar Andy Warhol, La Velvet Underground, todo este mundo eh, del de under que emergía en Nueva York en los 50, 60, en sus películas. Eh, para mí esas personalidades son lo menos interesante igualmente, es un dato de color interesante. Eh, hay pero lo que me interesa también. verdaderamente es, es este esta, esta idea que plasma en sus películas, en sus palabras, él dice seguir buscando cosas en donde no hay nada, ¿no? entonces entender el cine como un dispositivo de búsqueda más que de afirmación de una identidad. Eh, vos interrumpime cuando sí. me quiera Sí. No, Azu, me, me parece fantástico. Algo, ¿eh? Aprovecho y, y recuerdo que, no que estamos que estamos hablando con Azul con Azul Eisenberg, que está un poco poniéndonos eh, en sintonía bueno, de qué no, es... no te estaría escuchando ah. si es que hablás, eh, pero espero que se me esté escuchando a mí. A vos se te escucha perfecta. Parece que a bien. mí no se me está escuchando. Eh... Vos me escuchás bien? Hay un teórico que habla acerca de la autobiografía en la literatura puntualmente, que es Philippe Leyen, durante los años 70, eh, y nos trae algo bastante interesante, que es pensar cómo en todo relato autobiográfico hay una necesaria distancia entre el yo del de escritor y el narrador. Nosotros en el cine también agregaríamos en, en, el, en el personaje, que no, no necesariamente coincide con el narrador. Eh, yo me escucho, perfecto. Eh, entonces, lo, la, las preguntas eh, que nacen a partir de entender que, que, que el, la estética de la película se debate entre esos tres sujetos Eh, tiene que ver con unas preguntas, ¿no? Con esta idea de pensar, ¿qué cuento de mí? ¿Qué omito? ¿En qué me convierto cuando empiezo a nombrarme, a mostrarme, a filmarme, ¿no? O, ¿cómo se inscribe mi historia en minúsculas con la historia en mayúsculas? Podemos pensar que es el gran tema también de la autobiografía, del autorretrato, del diario, ¿no? Eh, ahí me, ahí podemos me sospechar no. también, con mecas, que los proyectos autobiográficos nacen de un sujeto que reclama reparación, ¿no? Algo está roto, algo mueve la necesidad de narrarse. Cada cineasta responde de distintos modos a este tipo de preguntas eh, con sus películas. Y, de nuevo, no se trata de utilizar el cine como un medio para la catarsis, Eh, ni de películas que se regodeen en sí mismas a modo de, eh, de, de de narcisismo sino de tratar de fundar un nuevo territorio donde yo misma devengo un nuevo sujeto ¿no? donde me encuentro con mi potencia hay otra cineviarista que no podemos Ahí. dejar de mencionar que es Yantal Ackerman no es casual que como mecas ella también sea una expatriada Ackerman es hija de sobrevivientes del holocausto, fue criada en Bruselas con una madre muy frágil y muy sobreprotectora, que no la dejaba salir a jugar a la calle con los otros niños. Entonces esa experiencia de Ackerman, de observar la niñez desde su ventana sin poder participar, es un poco una imagen fundacional eh, para pensar que lo que ella tenía que hacer era producir imágenes y sonidos, ¿no? Eh, muy temprano, a sus 18 años, se fue eh, también a Nueva York con el dinero que ganaba, eh, y con el dinero que ganaba en una botetería de un cine porno, hace su primera película. Se pone frente a la cámara y filma, spoiler, su propio suicidio. Eh, esta película es un cortometraje, lo pueden encontrar en YouTube, se llama Sotmavill, Estalla mi ciudad sería. Eh, toda la obra de Ackerman que yo recomiendo fervientemente y que se puede acceder fácilmente también en otras plataformas como Su Woman, una plataforma para ver cine online eh, se puede leer en clave de diario íntimo Chantal se pone frente a la cámara eh, filma sobre todo la situación de las mujeres al interior de la cocina que fue lo que ella vio durante toda su infancia sin salir mucho y de alguna manera se va haciéndose camino, eh, va haciéndose de una poética, de una estética propia. Eh, Asu, ¿me, ¿me estás escuchando? Yo te estoy, estoy leyendo, eh, voy, voy a ir redondeando en breve. Eh, no quería dejar de recomendar entonces a estos dos cine diaristas a recomendar que se entreguen a la experiencia de ver otro tipo de cine Eh, un tipo de cine que de alguna manera tiene la voluntad de encontrarse con una dimensión más vital de la vida que se relaciona un poco con esto que decías en tu columna al principio respecto de la niñez, respecto de la nostalgia respecto de todo eso que eh, más allá de de la singularidad de nuestras vidas hemos perdido eh, como territorio en el mundo de los adultos Eh, dice Jonas mecas para ir eh, redondeando que eh, escribe durante durante la Segunda Guerra Mundial eh, que uno puede esconder la nostalgia buscar, eh, convencerse buscar hacerse el optimista engañarse eh, pero que todo revela de uno u otro modo la nostalgia que hay dentro de uno pero que el único consuelo es ese, que mientras se siente nostalgia, uno no está muerto Uno sabe que todavía hay algo que ama esa idea me parece vital eh, para ir redondeando puedo también decir eh, para finalizar eh, que hay muchos eh, en las últimas sobre todo en, en la última en las últimas dos décadas en argentina y en latinoamérica han empezado a emerger estas formas un poco más personales e interesantes Eh, y que por diversos motivos históricos, coyunturales, eh, no habían llegado acá en los años setentas, ochentas. Eh, así que, bueno, eso espero poder hablar un poco más en las próximas columnas, espero que les haya gustado eh, Augusto no le anda el micrófono así que me voy a despedir yo eh, esto fue una columna de cine documental yo soy Azul Eisenberg me pueden buscar en las redes como Ver y Poder, talleres de cine amateur eh, y ver un poco ahí el, el contenido y las propuestas Opio en las nubes Jueves de 11 a 12 por Radionauta FM